Hola muchachos Hoy es 10 3 del 2018 a las 2.26 pm Y hace más de dos horas que estamos en internet Como cosa rara, el ventajismo hace de las suyas ¿Cómo no va a ser posible que las encuestas favorezcan a la parcialidad del presidente Nicolás Maduro Si los demás quedamos inhabilitados? De hecho pues el tema que quería plantear es muy ajeno al tema electoral, pero muy cercano a la gente y respecto a cierta tesis que está introduciendo el gobierno respecto a que eh, todas las cosas malas que suceden a la gente son culpa de algún tipo de pillo o bandolero y no hay que salir por razones de seguridad, pero entonces yo me pregunto si no se puede salir por razones de seguridad, para que están los policías afuera, entonces ya que los policías también se metan en sus casas y que gobiernen los pillos, eh, entre otras cosas, les voy a dar algunas de mis razones por las cuales no me gustan los policías. Número uno, los policías son, como te lo digo, son mentirosos, son mentirosos porque les voy a explicar porque a ellos simplemente eh, les importa eh, cumplir su cuota de personas presas o de personas en custodia en sus comisarías y ya pues sin importar si es verdad si es mentira simplemente si no es verdad va a ser verdad porque así es y punto Otra de las, de las causas es porque eh, la policía siempre se introduce dentro de las redes comunales y las redes familiares para vigilar y castigar, al más puro estilo del de gran hermano. Entonces ya no estamos en una sociedad libre, aunque libre es una palabra que no me gusta porque tiene un origen satanista. Pero no estamos en una sociedad libre A a usar esa palabra que es la única que representa con certitud lo que yo estoy tratando de decir En mi caso personal, nunca he estado en prisión Y nunca he estado bajo custodia Una vez eh, me hurtaron mi monedero mi cartera con mi identificación de médico graduado en Cuba y se perdió, tenía dos afortunadamente pero ese que tenía se perdió y con 200 bolívares en aquella 200 bolívares eran algo ¿eh? entonces que me he ido a la comisaría de la policía del estado de Bolívar a poner la denuncia allá después de las casitas hacia el Core 8 donde el diablo dejó la chancleta y tuve que esperar un buen tiempo y no es nada, que tuve que ir otra vez a buscarla porque di, di los datos y ya tenía que ir otro día a recogerla a fin de cuentas me dieron un comprobante de que había hecho la denuncia pero nunca mi identificación apareció y nada por el estilo ese es otro punto tuve la oportunidad de leer un libro de Francisco Herrera Luque que hablaba sobre algunos temas de psicopatología de la psicopatología de las personas respecto a sus, a sus herencias utaras eh, psíquicas y ciertamente en la en el área de la criminología y la policía hay un gran detalle que es que muchos que no tienen nada que ver con nada caben presos y muchos que tienen que ver con todo andan sueltos, o peor aún, el porcentaje de crímenes resueltos es totalmente ínfimo. Yo pensé alguna vez que la psiquiatría, con todo el respeto de los psiquiatras, yo además estoy tratado psiquiátricamente y respeto muchísimo a mi psiquiatra, pero es la realidad, ¿cuál? No hay casos de curación psiquiátrica, igual no hay casos resueltos en la policía. De ninguna manera, de ninguna manera. eso entonces que esa es otra de las razones. Una vez estuve caminando por la urbanización Los Olivos y me quedé mirando hacia la otra calle de enfrente, debajo de una matita, una planta, una sombra, cómo la gente iba a comprar eh, con potes o recipientes plásticos usados algún tipo de desinfectante, limpiante o cloro Y sencillamente un, unos policías se acercaron y me dijeron sube esto no me dijeron con esto ahí y yo les dije y, y me dijeron eh, la gente se está quejando y yo les dije besos y abrazos y me fui caminando y ni siquiera me pidieron la cédula ni siquiera me detuvieron ni nada, o sea, que es nada más que ellos están puestos por los comercios para que para que los vigilen y ya no ya no dependen de, de los ministerios de interior o los o las comisarías generales, sino que ellos son parte del sistema feudal y del sistema oligárquico pues vigilan los intereses de las tiendas, no vigilan los intereses de la comunidad. Bueno, ya me fui caminando y ya Pero al fin de cuentas llegué a, a casa y ahí cuando les digo que los policías permean las comunidades y permean las familias en detrimento de la libertad. Y llego a, a, a casa en Los Mangos y allí mis propios familiares me, me retuvieron frente a unos funcionarios anónimos que ni siquiera andaban en una, en una, en una ambulancia para ser inyectado y tratado de forma vejatoria y de cualquier tipo de cosas que se puedan imaginar. Unos creo que eran de la policía del estado Bolívar, los que fueron enfrente de la tienda y los otros eran de la policía del municipio Caroní, que creo que ya no existe, creo que ya no existe. Eh, como sea, eh, se trata del mismo el mismo esquema del dúo Pimpinela, uno bueno, uno malo uno es el Garoní, el otro es el del estado Bolívar y bla bla bla la falta de imaginación pues es evidente y como hemos explorado ya no responden a, a los intereses de sus comandancias sino que responden a los intereses de algún no voy a decir que mi familia sea una familia acomodada pero sencillamente si estaban allí era porque tienen algún tipo de interés porque no van a ir a hacerlo así nada más tenían algún tipo de interés en ir allá y que mis tíos me sometieran y todas esas cosas así que no vayan a mentir con eso, a otro perro con ese hueso eh, esas son básicamente algunas razones por las cuales no me gusta la policía otras razones por las cuales no me gusta la policía es porque cuando me despidieron o me despacharon, o sí, nos nos, desp nos despidieron de Cuba a los tres años de estudiar medicina, la, la facultad se pintó de, de, de un cierto color y le pusieron el nombre de un policía. Entonces, ya la la, la idea era pues, ir creando este personas en ese esquema de castigar y vigilar, que al final... Nadie es responsable, nadie es responsable, porque eh, quien tiene el monopolio de las armas? Pues nada más el Estado, el Estado le da armas, nada más a los que son de su grupo específico profano, no tiene nada que ver con mi compañía, y ellos tienen monopolio de las armas, y entonces así como te roban, luego te meten preso, pues es igual, la misma el mismo esquema, personas usando armas. De allí que veían a la reflexión una frase que leí de un francés que no le tengo mucho, mucho aprecio, de hecho a los franceses ni a este en específico, pero este decía eh, defendiendo a sus socios eh, fascistas japoneses que la verdad podían dar sin armas por el mundo, haciendo alusión al karate o el karate que es con manos vacías, no lleva armas el, el boxeo del karate. Bueno, esa tesis se derrumbó porque hubo una magnífica e increíble, grande, abominable, gigante e imparable bomba atómica que acabó con medio país. Todo eso ya lo sabemos, todo eso ya lo sabemos. Entonces, es muy bonita la frase, que la verdad pueden dar ver sin armas por el mundo, pero, pero... Eso indicaría que la gran mayoría de personas que están con armas son mentirosos. Podría ser, es la deducción lógica que uno puede tomar. Si, si hacemos la, la comparación, decimos, todos los que usan armas las tienen porque es el monopolio del Estado. Y todos los que no tienen armas no las tienen porque no tienen nada que ver con el monopolio. ...el monopolio de armas del Estado... ...entonces, si alguien te roba... ...como un arma, es pues responsabilidad del Estado... ...porque solamente los que forman parte de ese grupito profano... ...y de ese club especial... ...pueden tener armas... ...y entonces ya después que te atracan... ...tú vas donde la policía que tiene armas... ...para que tú les digas... ...les sirvas de enlace... ...les sirvas de mosquito... ...llevándole la información de, de, de los que se hacen los ladrones a con los que están uniformados como policías. Ha sido sencillo, ha sido sencillo. Hay otra, hay otra <ríe> hay otra otra facción que es terrible. Otra facción que es terrible. Es la facción de los abogados. ¿Qué pasa con los abogados? Resulta ser que intenté registrar una fundación sin fines de lucro al principio de los de los dos, 2011, algo así. Hice varios viajes con un abogado que estaba ayudando y todo esto, al fin, cuando llegué a la notaría, introdujeron el papel, esto, bla, bla, bla. Yo finalmente lo quemé el original. Encendí Noguera y quemé miles de cosas, creo que hasta que meí mi bata, quemé estetoscopios biblias libros del francés ese libros de, de, de cosas de comunismo estúpido no de comunismo racional ni comunismo bananero <risa> bueno sí que me algunas cosas de comunismo bananero tengo que tengo que confesarlo entonces hay hay una diferenciación eh, con respecto al pero ahora que lo estoy pensando no quiero hablar de los abogados porque ya es la misma cosa, que viene del tiene del templarismo, las conductas sodómicas el 3 1313, las hogueras, bla bla bla bla bla, ya todo eso no lo sabemos. Quiero hablar de otra cosa, la confesión. Quiero contrastar la actitud de las personas con el monopolio de las armas con la actitud de las personas que dicen la verdad, pues entonces ellos tratan de, de compulsionar a la persona, hacerle compulsión de coaccionarlo, extorsionarlo, chantajearlo para que no diga verdades simple y llanamente porque ellos no lo dicen pues si están en una desventaja asombrosa cuando una persona comienza a decir verdades y de eso básicamente se trata el sacramento de la reconciliación de la verdad ...pues si, si, si no dices la verdad... ...no eres un reconciliador, punto... ...pasas al, al, al, al lado oscuro... ...donde las personas... Eh, ...son de ese club profano... ...y no tienen nada que ver con la, con la buena compañía... ...puedo decir... ...mejor... ...malo conocido que bueno por conocer... ...a fin de cuentas... ...este... ...cuando fui... ...capturado... ...acá en la comunidad de Curahuay, en Guayná... ...este... ...fue porque... Eh, ...actualmente todas las casas han sido confiscadas... ...y tienen que dejar que dos miembros... Eh, ...encubiertos del gobierno... ...hagan revista en tu casa... ...y ya pues... ...se acabó la propiedad privada, entonces... ...ese día estaba tan molesto porque... Ya me habían despedido de mi casa, ahora estaban entrando en la casa de mi o Y aparte este había sido engañado, es ha sido había sido engañado 578400 veces por curanderos colombianos y curanderos chilenos respecto a que tenían que dejar de tomar las medicinas este psiquiátricas cuando en realidad lo que lo que sucedía era que ellos querían que que bajara la guardia para que cuando vinieran sus visitas gubernamentales a revisar la propiedad que no les pertenece me pusiera agresivo y entonces ellos tuvieran una excusa para llevarme ya Ah, bueno en fin hasta que lo lograron porque ni modo están están en, en, enquistados en las familias en las comunidades tú puedes ser uno solo pero ya pues te dicen te apartan te dicen que que no perteneces a ninguna parte que no, no eres de ninguna nación que no tienes ningún derecho simplemente porque no apoyas el monopolio de las armas entonces me han llevado en un, en, un, en una ambulancia esta vez lo cual fue muy extraño porque la ambulancia se parecía mucho a una ambulancia que se estaciona cerca de la casa como sea que tuve que estar acostado hasta que llegué a un, a un centro psiquiátrico y allí estuve un buen tiempo y es como una cárcel pues, solo que con medicina y bueno no sé el, no es una experiencia muy buena pero creo que está hecha esa experiencia está hecha para poder hacer la rosca pues hacer, hacer la rosca es como este, hacer eh, Este una rosca aislada, como cuando tienes una rosca aislada que le das vuelta, le das vuelta, le das vuelta, le das vuelta y nunca termina, pues de eso se trata, pues vas, tomas pastillas, tomas pastillas, tomas pastillas y ya nunca se te quita y, y si no te si y si, si tratas de, de quitarte las pastillas, pues pues va a venir la visita decirte que como tu casa está expropiada y no eres del, del, del grupo del monopolio de las armas dígase los malandros o ladrones y los policías pues no tienes derecho alguno y pues tómate tus pepas, como dicen tómate tómate tus pastillas y anda a ver televisión te quitamos el internet cuando nos venga en Ghana y punto eh, es por eso que quiero superponer uh, la confesión sobre sobre lo, sobre la comisaría, vamos a decirlo así y digo comisaría porque fui compelido por un sacerdote una vez este, recomendándome u orientándome vocacionalmente hacia cierto sentido, en este caso hacia la custodia eh, franciscana de Tierra Santa, pues obviamente me cerraron la puerta en las narices pues porque son franceses, pues son franciscanos yo no sabía nada de esto en aquella época, ya. son son franciscanos y es de cust la custodia y se llaman comisarías los lugares donde están, así que ni modo, son policías, eh, me acuerdo que este, en esa época este la, la persona no, no me respondió con la verdad, y sólo andaba en una cosa de pintar y pues su lado oscuro como sea este en cambio tengo otra otra otra posición respecto a la verdad y la reconciliación porque porque si tu concepto esto es otra francesada pero esta es, es más o menos lógica si tu concepto es sincero pues es más positivo de de que si tu concepto es sincero o mentiroso pues porque otra frase francesada que, que aprendí durante este tiempo pasado es que el, el el conocimiento que se adquiere requiere la precisión de la verdad, pues si tú escribes un un, un gran folio de estadísticas sobre enfermedades neonatales o lo que sea en tu comunidad y, e inventas las cifras entonces tu conocimiento no es preciso porque no es verdadero puede ser un conocimiento oculto, pero no verdadero no verdadero la verdad es por el cromosoma Y y los fanshooters o los franceses policías es una cosa que se hereda matriarcalmente ellos son Judíos, hasta donde yo tengo entendido hasta donde yo tengo entendido porque ellos este usan toda la Biblia reniegan del magisterio de la iglesia eh, tienen interpretación privada de la Biblia eh, utilizan el sábado eh, encubren sus prácticas en en eso pues porque están forzados y son ya ya están acostumbrados a vivir forzados, pues escondidos. Entonces, ya la fuerza los ha convertido en parte de su de su contrainteligencia y que otra cosa es la contrainteligencia, que es desinformación única y exclusivamente contrainformación. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Son personas que no te van a decir nada nunca, nunca. Lo que vas a conseguir de, de un policía o un agente de la NSA en internet, o un agente del MI5 inglés, o toda, cualquier el que tú quieras, de contrainformación, te va a mentir, te va a mentir. Y contra, contrainformación trabaja con la policía y básicamente son la misma cosa. Eh, el gran peligro que yo veo en la actualidad es que Venezuela está eh la iglesia este pentecostal que es la más numerosa está regida por el ministro de Interior y Justicia eh algo Reverol, no recuerdo cómo se llama, Reverol y aparte de esto esto es una forma suplementaria del gobierno acumular este impuestos Ya les he dicho y escribí recientemente en la corrección y aumento de mi libro Índigo Indio, Una cultura celeste en la pluma bien contactado, pueden pedirlo totalmente gratis. Este algo que yo había escrito eh, sobre sobre Cho Chenin, pues eh, los Waynañaras nos importa este este tipo de de cosas porque hay un desequilibrio, y no puede haber desequilibrio. En caso de que haya demasiado peso de un lado de la balanza, hay que poner más del otro lado para que esté equilibrado, pues si no todo se viene abajo. Nos venimos abajo, pues. Entonces, este lo que dice este Joachim precisamente es que este los los peores, los peores son en, en su programa de independencia este, su programa el programa del partido indica en sus primeros ítems eh, la eliminación de este, el imperio francés y vaya que fue contundente por eso luego sale tanta contrainteligencia francesa a tratar de doblegar pero es imposible ¿Cómo te metes en Vietnam? no puedes no puedes. No puedes entrar en Vietnam, tú no eres quien va a entrar en Vietnam, tenlo por seguro. Eh, en otras cosas, eh, estaba escrito sobre los partidos trotskistas, entre ellos estaba el revolución proletaria. Era un partido trotskista que Ho Chi Minh consideraba a los trotskistas como aliados del fascismo japonés en contra de China, pues... Y, y no apoyaba la idea de la indochina tampoco y, y tenía unos, unos unos énfasis muy éticos y morales respecto a la conducta de la persona y veía más veía más eh, la revolución como algo del comportamiento humano más que como algo de un proceso económico social como lo veía este marx. ...en el caso de eh, el proletariado o el caso de Lenin con la industrialización y todo esto, los soviets... Eh, ...ya Ho Chi se, se, se enfocaba mucho en, en que lo que iba a ser verdaderamente revolucionario... ...algo era la, el comportamiento de la persona, no sin, sin embargo existía un programa del Partido Comunista... ...que planteaba en su primer ítem la destrucción del imperio francés pues no es historia vieja no es historia vieja está nuevo es vigente entonces eh, estas personas se, se, en el caso de, de venezuela parece increíble parece increíble que haya allá hayan logrado, hayan logrado estas personas infiltrar el país de esta manera, y, o que haya habido personas tan abiertas a colaborar con los franceses, alias con los policías, ya ni modo, ni modo. Eh, a nivel local, pues, como les digo, como les digo, el la policía infiltra las comunidades y ya la, la policía infiltra ya la policía el estado está metido en tu casa pues está metido en tu computadora está metido en cualquier lado porque en cualquier momento pueden entrar a tu casa no tienen que pedírtelo ni pedirte autorización sencillamente las personas ven que vienen los dos del dúo dinámico y tienen que abrirles la puerta porque ni modo es la revolución o esta revolución que estamos viviendo no, no, ...no entra en, en consideración... ...que la, la revolución vietnamita... ...no tenía nada que ver con la propiedad privada individual... ...es decir, parecen personas estalinistas... ...parecen personas estalinistas... ...¿cómo le vas a quitar la casa a la gente, por ejemplo? ¿Cómo? El caso de, del programa comunista del partido de Vietnam... ...habla de plantaciones habla de fondos, habla de monopolios, no habla de una casa de 300 por 600 metros, por Dios. Eso no es, eso no es comunismo. Eso no es comunismo, y mucho menos es un, el comunismo que derrotó a los Estados Unidos como fue Vietnam. No tiene no hay autoridad moral de parte de otros países que se que se autodenominan comunistas o socialistas para venir a dar recetas de nada porque simple y llanamente son unos lacayos del estado, de los Estados Unidos no son capaces de ir allá o de llamarlos para acá o como sea y actuar, decir mire si sí, yo soy comunista que no ellos andan con su si queremos las relaciones más fluidas con los Estados Unidos mendigándole a los Estados Unidos yo quiero, yo quiero decirles yo comí arroz vietnamita cuando estuve estudiando en cuba con mi arroz vietnamita los vietnamitas necesitan el estúpido arroz de los americanos ellos se hacen su arroz que es malo pero es de ellos y ya lo hice yo me lo como y punto no anda con esa esa esa exquisiz de que hay no es el arroz paraboile o el arroz amarillo o el arroz yo no sé qué. y este el arroz filipino que es más bonito o qué sé yo no, mira, aquí nosotros sembramos nuestro arroz que es duro y feo, pero nos los comemos y punto. Y eso por una parte. No le andan importando arroz en los Estados Unidos y sí. también habría otra otra cosa particular que es eh, no hay no hay expropiación de de propiedad privada individual. La propiedad privada, individual, es total y completamente respetada. El programa del Partido Comunista de Vietnam habla de latifundios, de fundos, de plantaciones, de industrias, porque básicamente, basada en el leninismo, Ho Chi Minh piensa que la revolución es una construcción colectiva. pues ¿Qué tiene el colectivo? Una casa de 600 por 400 metros donde no cabe un alma, entran dos personas y ya que tiene el colectivo que tu expropies una casa de 600 por 400 eso no tiene nada que ver con ningún programa, eso es una, una eso es fascismo puro y ya no puro y ya no, porque eso esos esas cosas suceden nos suceden a nosotros, no le suceden a los a los que están en el poder a quienes no se les va la luz, no se les va el agua no se les va el internet ...pueden salir a cualquier hora rodeados de seguridad... ...y en fin... Eh, ...creo que el hecho de la verdad... ...como les había comentado en aquel aquel post... ...aquella grabación que hice... ...que hablé sobre la gran mentira que tuvieron que decir... Eh, ...mis colegas o ex colegas... ...que estudiaron medicina en Cuba, en Cuba conmigo... ...de que el programa duraba seis años... ...tres años en Cuba y tres años acá... ...porque el gobierno le tenía miedo... ...o le tiene miedo al colegio de, de médicos... ...a Douglas León Natera... ...entonces no... ...el gobierno fue incapaz de ir y decirle... ...Hugo Chávez a Douglas León ...mire, aquí el presidente soy yo... ...y estos muchachos estuvieron tres años... ...y me los anota y punto... ...si no usted se va para allá a pelar mangos en España... ...nada... ...nada... ...un gobierno temeroso y cobarde de las oligarquías internas mucho menos podrá ser capaz de derrotar al, al imperio norteamericano y menos cerca, pues ya ya los ingleses no los consideran parte de los Estados Unidos tú vas y te registras en cualquier cosa inglesa y te dicen país en, en, en, un, en un menú desplegable y tú pones Venezuela y dice ah, no permitimos personas de Estados Unidos <risa> o sea que qué vergüenza qué vergüenza, la vergüenza la vergüenza más grande es que un país imperialista te diga que eres parte de otro imperio te tratan como o, como enemigo debido a, a tu relación con el imperio más cercano pues es ridículo es ridículo hay que hay que reconciliarse y la reconciliación pasa por la verdad única y exclusivamente por la verdad si la respuesta es buena ...no es suficiente... ...la respuesta tiene que ser positiva... ...si la respuesta es buena no es suficiente... ...porque estás... estás ...agrediendo a la otra persona... ...la estás agrediendo... ...entonces no puedes esperar que la otra persona... ...te haga cosquillas... ...te va a responder a ti también... ...y así comienzan y cuando se dan cuenta... ...está, está Trump apretando un botón... ...contra Corea del Norte... ...o está Ho Minh no Ho Minh no Kim Jong Un... ...apretando el botón... ...para que le lancen al otro... Los, los fuegos artificiales esos que tiene... que China les da, le da permiso para tener... y como sea pues... ya que los dos no se metan con Kim Jong-un... porque ya saben que China les cabe... y quien es el que paga las cuentas... China... simple y llanamente... China les paga las cuentas... a Trump les paga las cuentas... al gobierno estadounidense... todo el dinero chino va... a Canadá, a Estados Unidos y Australia... punto y final... por eso... con una reciente y despampanante de hipocresía se ha nombrado ahora que es el, el turno de Rusia para el mundial de fútbol se ha nombrado o han logrado sobornar lo suficientemente bien a, a la Interpol los chinos para ser ellos los directores de la Interpol pues. entonces poder fastidiar a los rusos porque ya los rusos no son socialistas sino que son una república son una, una asociación de repúblicas o qué sé yo, no tiene para mí no tiene ninguna forma, es amorfo. Lo veo como simplemente un, un, un aparato de la mafia rusa, la mafia rusa y bueno, ya esto es, esto es lo que pasa que los chinos ahora son los dueños de la Interpol. Entonces, no solamente estás lidiando con el policía fastidioso, sino que estás estás lidiando con el, fa el fastidioso chino policía. No tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Pero qué sucede? Los policías saben cómo tienen que hacer las cosas y te van a pedir una respuesta buena. Entonces, en lo que tú le respondas una respuesta buena, ya ellos te llevan. Cuando tú cuando tú das una respuesta positiva, y actúas con tolerancia ya ellos no tienen ningún argumento ningún argumento tienes que tomarte el agüita de vino o el agüita de whisky o el agüita de poncigué o el agüita de yuca y tienes que tomarte las drogas psiquiátricas y ya punto, positivo gana a bueno positivo gana a bueno, si tú tienes tu cobertura ya ningún cop, ningún policía chino ni ningún mentiroso del monopolio de las armas te va a hacer nada pues la, la cubierta psiquiátrica es más grande ese paraguas que el paraguas de los chinos policías y de los mentirosos básicamente porque tenemos creencia suprema en el, en el dogma de la, de la resurrección ellos no creen en, la, en el dogma de la resurrección por eso, por eso se aterrorizan con la muerte utilizan armas porque se aterrorizan con la muerte. No tienen el valor suficiente para decir hey, morir por la patria es vivir. Ellos no creen eso, ellos creen que tienen que la vida es una. La vida es una, que es lo que dicen todo el día los medios que la vida es una, tú puedes decidir cómo vivirla, aquello, esto, esto y aquello. Puras mentiras, puras mentiras. Puras mentiras y lo peor es que haya personas que se disfrazan de cordero, y en realidad son lobos, que es, que puedo decir, tengo dos horas hablando y todavía no hay internet, todavía no hay internet, tengo dos horas hablando y no hay internet, son tres y uno, vamos a seguirlo entonces, Eh, la reconciliación comenzó antes se llamaba confesión confesión eh, y comenzó como un acto privado como un acto privado entre la persona un acto sacramental entre la persona y el, y, el sacer, y el sacerdote ya los los protestantes confiesan sus supuestamente confiesan sus pecados a Dios ninguno se confiesa, porque siguen haciendo el mal a los ojos de Dios, ellos creen que Dios está en la obligación de perdonarlos, y además de alcahuetearles todo tipo de conductas inmorales, yo sigo pensando que la, la confesión debe ser con un sacerdote, obvio, debe ser con un sacerdote, y el valor de la confesión, el valor de la confesión, Además que bueno, en momentos extremos, si tú, si tú tienes la extrema unción, por lo menos es mi caso, yo tengo la extrema unción, yo estoy preparado para morir en cualquier momento, pues ya tengo la extrema unción que me deja entrar al cielo directamente. Es un dogma católico. Los, los pentecostales no entienden eso porque ellos creen que se les va a acabar la vida y por eso como son policías, franchutes aliados con los alemanes, ellos hacen la guerra espiritual, lo que ellos llaman la guerra espiritual no, nosotros, guaynáñaras y canicañeros no estamos eh, luchando contra nadie, ni nada por el estilo no hay que responder bien, sino positivamente positivamente, porque ya respondes bien y terminas dándole un golpe a alguien, o lanzando una botella, quemando un caucho Eh, echándole gasolina a un gato o lo que sea y, y, y así vamos y así vamos eh, bueno estas fueron mis reflexiones sobre policías y confesiones yo creo que la confesión es es, es más poderosa que es más poderosa que, que la ley la confesión es más poderosa que la ley porque es eh entendibles pues la persona entiende la persona es coherente y la persona se arrepiente después de confesarse pero si la, si la persona cree cree que, que, que vale única y llanamente porque tiene un, un arma que le dio su club de, de personas este, violentas que no creen en la, en la vida eterna ya pues ellos no creen en la verdad, ellos creen en, en, en la mentira, pues la mentira es el arte de la guerra, la mentira es el arte de la guerra, léase a Sun Tzu para que vea lo que es el arte de la guerra, lo le voy decir que la, el arte de la guerra simplemente la mentira, y, y eso me recuerda, hace unos años estaba el, el, el Mossad, tenía un lema este que era que iban a triunfar con el engaño, con el engaño ya... Se perfila ya que eh, básicamente la relación chino judaica y todo esto no quiero decir que sea algo eh, preponderante pero no creo que no son todos los chinos que están aliados con israel no son todos a pesar de que israel es un país bastante socializado pero no es el, el, el socialismo lo que va a liberar a los pueblos sino el comunismo, el comunismo, perdón, el comunismo científico. No podemos este premiar países como Israel, como es el caso de lo que hace China eh, por haber por hacer reformas conservadoras en el estilo del socialismo de, de la socialdemocracia, pues no vale la pena premiarlos por eso, que estás condicionando a que todos los demás se comporten de una forma conservadora. Entonces, Vamos a tener... A, ahora... Ahora les puede ser ventajoso los chinos... Que son los usamos de Interpol... Pero cuando dejen de ser de Interpol... Que comienzan otra vez a traficar con gente... Desde China a Estados Unidos... Y a traficar con gente... Y traficar con opio otra vez... Se les va a enredar el, el papagayo... ¿eh? Se les va a enredar el papagayo... No van a tener como hacer... Entonces... Tienen que revaluar ese tipo de movidas... Porque están estoy estoy criticándoles para que eleven su nivel ideológico no, no estoy no estoy maldiciendo de su gobierno poder lo que creo que es inapropiado recompensar a las sociales democracias cuando no hacen absolutamente nada son un apéndice son un apéndice de, de, de las oligarquías y de todo ello o, o dígase dígase las religiones las religiones que, que no no son progresistas, las religiones que no están a favor del comunismo y todas ellas son auspadas por los por los grandes gobiernos, por lo cual es una total vergüenza pues si tienes este personas que no son que no son conservadoras o socialdemócratas o socialcristianos que pueden contigo y radicalizar lo que estás haciendo, pues tú dices no, yo apoyo a los a los conservadores entonces no se entiende, después que no, no esperes resultados diferentes y sigues haciendo lo mismo, una, una, una, y otra vez entonces ya sabes ahorita, ahorita China mi camarada Li, y compañero Li mira estás en Interpol tienes a un francés encima pero estás en Interpol y ya cuando salgas el francés seguirá allí encima y será otro y tú tendrás que lidiar con, con el tráfico de, de gente y el tráfico de opio y el tráfico de opio eso es la gran verdad eso es la gran verdad